Vamos a esta hora de la mañana que nos atiende amablemente a Hugo Carbonel, que es parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Provincia de La Pampa eh, Hugo, buen día, Mauro de Radio Carmés te saluda, ¿cómo andás? ¿Están? ¿Estás por ahí? Sí Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto, te escuchamos sí, perfecto Sí, buenos días, ¿Cómo, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, bien. gracias a Dios Bueno, bien, pasándola me... Pasándola, ¿qué significa pasándola para un empresario hotelero hoy en día en La Pampa en un contexto complicadísimo, pero también que venimos de vacaciones de invierno? ¿Cómo le ha ido a los hoteleros o a, en realidad, a los empresarios hoteleros en La Pampa en las vacaciones de invierno? Bueno, pasándola eh, significa que estamos tratando de subsistir. Realmente, luego de muchísimos años... Eh, esta temporada invernal fue la más baja de todas en lo que respecta eh, a, la Pampa, a Santa Rosa y La Pampa. Tal es así que la preocupación en el sector es muy, muy grande, eh, por eso yo le decía tratando de subsistir. ¿Y por qué, eh, ¿por qué es la, la peor o la más baja? Sin ninguna duda hay varios factores. Primero, las políticas turísticas nacionales eh, no no no las hay, y segundo que una de, una de las características eh, es que realmente los los vuelos hoy nos pasan por arriba, como decimos nosotros, porque los vuelos eh, están sumamente económicos. Este, entonces conviene hacer eh, Buenos Aires-Bariloche o Córdoba-Bariloche y no eh, usar el medio de transporte terrestre, ¿no? Claro, ya entonces, no es un lugar de pasada Santa Rosa. Santa Rosa, que es un lugar de paso, claro. eh, es el más perjudicado sin ninguna duda. Santa Rosa, General Hacha, etcétera, ¿no? Sí, cualquier lugar de La Pampa. Cualquier lugar de La Pampa se vio muy perjudicado porque no hubo... Y nuestro fuerte, que es el sur, este, en lo que respecta a nuestro hotel, por ejemplo, uh -huh. eh, la movida fue muy baja, muy, muy baja. Este, estamos hablando de niveles mmm, que yo recuerde mínimo 30 años, 25 años para atrás. O sea, esto no eh, pasaba hasta hace un cuarto de siglo. Y, sí, sí, sí, sí, sí, sí tuvo un crecimiento muy muy importante, por eso le digo que las políticas eh, nacionales nos perjudican eh, de, en ese sentido y como dijo el presidente no hay plata, la gente no tiene plata, la economía eh, ha secado <risas> directamente, se ha secado la economía, entonces se enfrió de tal manera de que hoy e inclusive es mucho más económico salir de este eh, fue al exterior que, que visitar la Argentina la Argentina hoy es muy cara muy cara en, el, en lo que hace a turismo entonces realmente y, y las cifras lo están dando Hay, en, en lo que respecta al primer semestre más o menos unos 7 millones de personas viajaron al exterior claro Y eso también eh, eh. es, es o sea, algunas estamos. algunas personas pueden viajar, lo pueden hacer, no está nada mal que viajen al exterior, lo que pasa es que tienen como prioridad viajar al exterior porque no se pueden quedar acá, porque es muy caro. Claro, hoy hoy el, eh, hoy está muy muy caro Argentina, muy caro. Este cambio del de, dólar eh, barato significó que nosotros A nosotros no, no, nos perjudicó notablemente el ingreso al país de los turistas extranjeros es ínfimo con respecto a, otra, a otras temporadas, este, a pesar de que hay realidades distintas. A lo largo del país hay realidades distintas. Eh, Bariloche no fue una buena temporada, eh, pero tuvieron un 65-70% un de ocupación, no, que es bajo, ¿No es cierto? No acompañó el tiempo, no hubo nieve, recién ahora está habiendo nieve. Eh, hay factores, mucha cantidad de factores. Eh, de cualquier manera, eh, nosotros la vamos a seguir peleando. Tenemos un, un lindo pronóstico para septiembre, octubre y noviembre con la cantidad de eventos. Seguimos siendo una ciudad de eventos, Santa Rosa. Este, hay mucha cantidad de eventos, entonces, bueno vamos a ver si si podemos como se dice eh, popularmente sacar la cabeza no es cierto uh -huh. eh, cuando hubo cuando se plantean eh, eh, decisiones políticas como esto de dejar un dólar barato para que la gente pueda acceder al dólar o pueda viajar al exterior eh, y de, y digamos dejan de lado esa esa idea de que el el mercado regula todo en la en el, en el sector del hotelero eso se da a, de esa manera digamos, ustedes pueden eh, competir con el de al lado bajando mucho más los, los costos o ya no pueden bajarlos más y no les queda otra que mantenerlos para poder como decís vos, subsistir mire se baja todo lo que se puede todo, todo se va bajando eh, estamos trabajando con costos muy bajos eh, ...en lo que respecta a hoteles dos y tres estrellas... Y, y, ...pero eh, este, vos tenés un, un costo fijo bastante alto... ...porque las cosas no te bajan... ...entonces vos bajás hasta un límite... Eh, ...pero como te dije, nosotros tenemos como para decir... ...bueno, eh, la vamos a pelearse eh, julio y agosto para para en septiembre, octubre y noviembre tener un, una rentabilidad que acomode la economía de los hoteles y los gastronómicos en, en, en la ciudad. Ya sabemos que hay varios restaurantes que han cerrado, este, y bueno, casualmente mañana, mar, eh, mañana martes hay una reunión en el Hotel Patagonia en General H, porque la situación económica eh, se ha complicado en todos lados, Y General Hacha, que era un pueblo atractivo, que hay mucha cantidad de plazas en lo que respecta a hoteles, este, se vio muy perjudicado este año, entonces, bueno, sonaron las alarmas, y mañana la Asociación Hotelera se va a reunir en General Hacha en el Hotel Patagonia para empezar a analizar este, lo que estamos tratando es de mantener las fuentes laborales, ¿no?, como siempre digo que no afecte eh, a nuestros empleados, pero se hace muy, muy, muy difícil. Y esto, esto, que, esto que sucede en la parte gastronómica, que ya, bueno, desde algunos, eh, algunos empresarios del turismo ya adelantaron que, que, que por lo menos cinco restaurantes cerraron en Santa Rosa, ¿puede ser un efecto cascada para los hoteleros que en algún momento alguno cierre o decida, no sé... ¿Echar el personal? Porque lamentablemente no se pueden aguantar. No creo, no creo que cierre. Eh, sí que eh, se va a restringir al máximo todo. Y cuando se empieza a restringir, eh, hay, hay empresarios que, que el costo fijo del empleado es alto. Entonces, bueno, esperemos que no repercuta en eso. Eh, nosotros queremos mantener las fuentes laborales siempre hay reuniones en forma permanente con el gobierno de la provincia que nos escucha este, y que, que realmente nos da una mano siempre pero es como, como les digo hay que pasar eh, un invierno muy, muy duro fue muy muy duro eh, con una muy baja ocupación este, a niveles ya casi escandaloso para lo que es Santa Rosa, porque uno esperaba siempre las vacaciones de invierno como para decir bueno, tengo para pasar agosto y ya septiembre, octubre y noviembre cambia la cosa, pero bueno, este año no se dio así, no se dio de esta manera, lamentablemente y bueno, hay que empezar a, a, a, a como yo les digo al a, a resto de los empresarios hoteleros tenemos que creer y saber de que Santa Rosa y la provincia de La Pampa es una provincia de eventos, y hay que apuntar ahí. No hay otra, no tenemos otra alternativa. Ya el turismo de paso hoy sale más barato tomarse un avión. Un avión de Córdoba a Neuquén sale mil pesos y manejarse en automóvil sale mil Entonces, ahí está la diferencia. Eh, la gente se va en avión... Se alquila el auto con lo que sobraba y, y en dos horas está en, en Neuquén, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y si yo, te, si yo intentamos escuchar una, una entrevista tuya de hace dos años atrás, eh, <risa> el panorama era otro, pero era otro país, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Eh, las ¿Y políticas, ¿Qué pasó? ya me estoy metiendo en algo que no debería, pero la... había una política... Este, turística había algunas alternativas hoy no las hay un lamentablemente viaje, por no ejemplo. hay políticas turísticas nacionales este, y tenemos que, que escuchar muchas cosas que, que, que no, no, no, no estamos de acuerdo pero nosotros queremos que creemos también de que tiene que haber un, un cambio en algo que se tome conciencia de que esto así no, no, no, no, no va más, no va más. O sea, hoy nadie tiene como para decir me tomo siete días de vacaciones y pensar que antes las vacaciones eran mínimo de 15 a 20 días. Hoy estamos pidiendo de que sean siete días por lo menos de vacaciones este, con algún regreso. Pero... Y teníamos, en, en invierno nosotros teníamos los viernes y sábados casi colmado, con una cantidad de reservas este y este año lamentablemente se ha caído, pero que, la preocupación es muy, muy, muy grande. Uh -huh. eh, ¿Y el turismo internacional en La Pampa sigue estando o ya dejó de estarlo en estos últimos años? No, muy poco, muy, muy poco, porque el turismo, eh, a ver, se explica muy, muy simple, Bariloche tenía 38 vuelos más o menos desde Brasil, directamente nuestro aliado turístico mayoritario es Brasil. Uh -huh. Y hoy Brasil, lo, los brasileños se toman aviones y van derecho a Bariloche. Estás hablando que tenía alrededor de 38 vuelos es, mensuales. Este, eso significa que el brasileño se toma un vuelo en San Pablo este, con una escala en Buenos Aires y directo a, a Bariloche entonces, nos pasan es lo que yo te digo, nos pasan por arriba este, de cualquier manera vamos a seguir peleando eh, hay que estar presente más que nunca en todo en todo lo que es eh, eh, tratar de, de, de fomentar el turismo eh, y creo que si nos sentamos con la provincia, vamos a lograr que entre los privados y la provincia demos vuelta esta página para nosotros, para mí, eh, para mí negra, uh -huh. una página negra de turismo que bueno, eh, siempre que llovió paró, así que yo calculo que, que se tiene que dar vuelta esto. Eh, Hugo, en esta reunión que van a tener en General Lacha mañana en el Hotel Patagonia, en este caso los representantes hoteleros y no sé si gastronómicos, ¿puede surgir eh, un pedido eh, de reunión a, a algunas autoridades provinciales para, con, para que conozcan la situación? Sí, sin ninguna duda. Primero se van a analizar todos los numeritos de, de, de la temporada invernal y sé que ya hubo propuestas para pedir este, reuniones con, con las autoridades provinciales. Uh -huh. eh, la idea es trabajar mancomunadamente para, para poder sacar esto adelante, ¿no? Uh -huh. eh, quieras o no, el turismo es una fuente de ingreso para la provincia importante, y no le sirve a ellos y no nos sirve a nosotros, no estar parados. Uh -huh. Hace unos días atrás, acá en Radio Cermesa, escuchamos las declaraciones que hizo Graciela Ortiz, que es la secretaria general de, del gremio de los gastronómicos, y nos sorprendió una, una frase que dijo y que aseguró, diciendo que el trabajador, el mozo, el que trabaja este, en los distintos locales, no se puede sentar a comer lo que sirve porque no le alcanza el sueldo. Te traslado la consulta respecto a los trabajadores hoteleros. Hoy un trabajador hotelero, ¿puede darse el lujo de ir a un hotel, sentarse y que le sirvan como cualquier otro turista? No, no, no. Bueno, eso no es que ocurre solo en la, en, en la parte... Él, ella está hablando por la parte gastronómica claro. y creo que está todo correcto. Este, pero en todos los ámbitos, eh, no todos los empleados, vos lo ves... Se ve, es muy fácil de verlo acá en la provincia. Cuando cobra el empleo público vos tenés dos, tres días que, que se puede llegar a salir una vez a cenar y después, olvídate. Es muy difícil, hoy es muy difícil para todo, para todo el trabajador, para todos los trabajadores. Eh, con estas políticas no se puede, directamente no se puede... Eh, llegar a, al día 20, 25 de cada mes, es imposible, al 20 de, de cada mes la gente ya no tiene, ya inventa y empieza a trabajar con la tarjeta para poder comer con la tarjeta. Es realmente muy, muy preocupante todo lo que está ocurriendo. Hugo Carbonell, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema de mañana en General H, sobre todo eh, las decisiones que tomen desde el sector de hoteleros. Le mandamos un abrazo, que ande bien. Gracias, un abrazo a ustedes. Que tengan buenos días. Hugo Carbonell, que es parte de la comisión directiva de la Asociación de Hoteleros de la provincia de La Pampa, contundente, están subsistiendo. Ya no existe más el turismo internacional y como recién dijo, un empleado de hotel no se puede tomar unas vacaciones, algo que sería lo más normal para cualquier Trabajador en la provincia de La Pampa ese es el panorama de otro de los sectores de la provincia de La Pampa, los que están acá a la vuelta a cualquiera eh, le puede pasar de conocer un trabajador hotelero esa es la situación puntual están subsistiendo esperando a ver si pasa algo o cambia la taba a partir de septiembre, octubre y noviembre las 8 y 55 minutos preguntamos opinamos repreguntamos Y no, y no fingimos, fingimos demencia. Periodismo turno mañana. Hasta las 10 en Radio Kermés.